Begiatara! Bai, bai, bai, bai, bai, vale. bai. Bueno, eskerik askoet hotzea agatik, hainpeste iende, bueno, esende kien zenbatetoriko diren, eskerik askoet urne aurkestbena egitea agatik. Um, voy a hacer la charla en, en castellano porque algunos papeles ya tenía preparado en castellano y me sale así más fácil. Yo soy Andrea, um, soy alemana de nacimiento, eh, llevo aquí en Euskalería 20 años y junto con otras personas alemanas, pero también con gente de aquí, um, Hemos fundado en el año 2010 una asociación que se llama BASCALE, BASC, de vasco y alemán. Y es una asociación con sede aquí en Bilbao y hacemos diferentes cosas que tienen que ver con la memoria histórica. Está, participamos en el movimiento por la recuperación de la memoria histórica junto con diferentes colectivos. Eh, y dentro de este mm, de este trabajo hemos desarrollado una exposición sobre la Legión Cóndor y un, un documental que fuera en la, la, la mesa de Sari Antifascista, se si puede ver. Um, a través de est, estas charlas que hemos dado alrededor de los bombardeos de la, de la uh, Legión Cóndor, empezamos también a investigar en, en Bilbao donde cayeron bombas, etcétera Y en algunas charlas... <coughs> En varias charlas hubo mujeres que mencionaban un tal chaleo Rue que hubo en Bilbao, que fue cárcel de mujeres durante la primera fase del franquismo. Y al hablar con gente, pues um, al principio no hubo mucha información, pero poco a poco hemos logrado pues um, entrevistar a algunas personas que conocían la cárcel desde dentro por visitar a sus madres dentro, Y algunas de las vecinas de aquí de Santucho las conocían, la conocían desde fuera. Y, pero es un, un trabajo bueno, de, de mucha paciencia, hay que ir de persona en persona, te tienes que lograr la confianza de las personas que tienen que ver que estás en el tema, que no desapareces mañana y así te ofrecen contactos con otras personas y así se ha podido ampliar. Luego pues entramos un poco más en materia. Vale, eso es el proye un, un proyecto que hemos desarrollado los últimos dos años y aparte de eso pues nos dedicamos por ejemplo a, a desarrollar y a hacer visitas guiadas, pero alternativas con, que tienen un toque de, de responsabilidad social que respeta no solo a los turistas, sino también a la población autóctona y por eso solo lo hacemos en grupos pequeños y con temas especiales no hablamos de arquitectura o de arquitectos, sino de situación social de las personas que construyen Bilbao, Kernkonstruier Bilbao. Vale es Simplemente para decir pues eh, Somos una asociación que tiene el nombre vasco-alemana, pero pues, nos dedicamos más bien a trabajos que, que, que desarrollamos aquí mismo ¿no? eh, Vale En el título que he elegido mujeres y cárcel en la represión franquista en Santuzo, doble castigo condena y olvido eh, aparece esto, el doble castigo ¿no? y, y tiene que ver con con eso, que Durante el franquismo, los fascistas y los franquistas, o los, los que perdieron su vida por luchar en el, en el frente de los uh, sublevados, tenían 40 años para celebrar sus misas, para poner monumentos, para condecorar a sus personas, Y a los rojos o al, al, al lado republicano pues se olvidó durante 40 años, no incluso hasta hoy en día pues hay, queda mucho por recuperar eso es una cosa, porque la historia siempre escriben los victoriosos está claro no los los que ganan las guerras o que imponen los regímenes y, y en segundo lugar, el doble castigo es que en el caso de las mujeres um, ...como la historia no solo escriben los que ganan las quedas sino en general mayoritariamente los hombres. Y eso significa que también pues, las mujeres tenemos mucho, mucho por recuperar. ¿no? Es bastante habitual que el análisis de la historia se realice desde el punto de vista masculino... ...por lo que no resulta nada fácil analizar e indicar en la memoria colectiva de las mujeres... Así se reconoce que el pasado de las mujeres ha quedado asimilado al de los hombres y este a la vez se ha convertido en el reflejo de la realidad de toda la humanidad. Pero a lo largo del siglo XX se ha llevado a cabo en diferentes países un trabajo que empezó con una investigación feminista que además se llamaba explícitamente parcial lo que queríamos investigar, o estas, todas estas mujeres querían investigar, La propia historia ¿no? que, que es muy importante es decir que no hay nada imparcial que dice la justicia o que eso no existe no la parcialidad siempre está ahí pero en, en, el, en la investigación feminista es una palabra que explícitamente se usa en los títulos o en, en, en, en la defensa de, de lo propio ¿no? y, Vale, eso un poco para para situar, ¿no? la uh, el entorno. No sé si algunas algunos de vosotros este de, del barrio de Santutxu, de Bilbao, algunos por lo menos que veo, vale, para situar un poco eh um, cómo tenemos que imaginarnos este este Santutxu en tiempos de la guerra o incluso antes de la guerra, aquí casi solo hubo paseris, eh um, huertas, txakolis, Manza, bueno, había pues, árboles ¿no? de todo tipo muchos paseris y algunas tabernas también de Chacolís y tal y, o viñedos y, y aparte de eso un montón de conventos y monasterios es el, es el parrio de, de, de, de Bilbao que antes de ser Bilbao formaba parte de la antiiglesia de Begoña y aquí se, se encontraron el Carmelo, Santa Clara, Santa Mónica, Ángeles Custodios, doro ¿no? Y, y he leído en diferentes libros que de la calle Sabalvide se hablaba también de la vía Crucis, es justo por eso, porque estaba petado ¿no? de, de conventos y… Y luego más o menos en el un poco antes del año 1900, no antes, 1840 empiezan lo de las minas, mina del Morro, hay nombres que todavía existen. Um, y pequeñas fábricas, por ejemplo, aquí hubo, bueno, un montón de ferrerías, en 1841 se forma se creó la Santa Ana de Bulueta. Luego un poco más tarde Ezebarría la fundación ¿no? en el parque y Y aparte de eso, hubo fábricas pequeñas, ¿no? como fábrica de chorizo, una de fideos, la de órganos, que de órganos, eh, el piano, ¿no? una fábrica de piano. Sí, cuando lo leí la primera vez, pensaba, eh, fábrica de órganos, que será esto? Y, y una tabacalera, de la que luego, ah, no, no he dicho que cuando terminamos aquí, queda tiempo y ganas Y no llueve demasiado, pues podemos dar un pequeño paseo para identificar algunos edificios ¿no? entonces de la tabacalera también hay que hay muchas historias de contar pero um, eso bueno de momento nada pero es importante saber que todos estos conventos luego a un lado colaboran con el franquismo y al otro lado pues Van, se van convirtiendo en, en cárceles ¿no? porque um, sí, en ningún otro barrio de, de Bilbao hubo tanta concentración de cárceles o encarcelamientos o, o edificios públicos o privados convertidos en, en cárcel y justo todas las que he mencionado ahora se convierten en cárcel ¿no? también. Um, eso porque, porque hay los conventos pero también porque ya Eh, al final del siglo XIX se construye aquí en el mismo barrio la cárcel de la Rinaga que por lo menos el nombre es conocido ¿no? ha desaparecido completamente en 1967 eh, es una cárcel eh, que, que se construye primero como cárcel de Bilbao pero luego algunos años más tarde se añade un piso y se convierte en cárcel provincial Es la cárcel provincial que hoy en día está en Basuri, ¿no? la, la cárcel de Turabizcaya. Esta cárcel estuvo construida para, para seis600 presos, seiscient presos. y dentro de la cárcel hubo una galría galería de mujeres que tenía espacio para, pues más tarde ya se habla de que había, en diferentes épocas del franquismo, hasta 400 mujeres, que pero estaba construida para mucha menos. Y, y la cárcel de Larínaga, por ejemplo, construido para 600 presos en tiempos del franquismo, acoge a 3.000 presos. Es terrible solo imaginárselo, ¿no?, cómo han amontonado a la gente. Eso por una vez. Aquí en Santuccio ya hubo una cárcel, ¿no? desde ahí se podía organizar el resto de los conventos y tal. Luego hubo otra cárcel que se llamaba Casa Galera. Eso fue una cárcel de mujeres, pero no de mujeres criminales o no de mujeres um, por razones políticas o por, por, por robar, sino um, eso fue para un tipo de mujeres, pues sobre todo prostitutas, vagabundas, mendigas, mujeres de mala vida, se decía, que han salido del camino establecido y tenía un carácter religioso reformador, era asistencial, no querían que las mujeres cambiasen y que mejorasen su, su comportamiento y que, que salgan, pero aún así fue de reclusión forzosa, eso sí. Y esta cárcel, uh, Casa Galera, se llama así, Casa Galera, por, por las galeras que hubo en la Edad Media, no o después, porque hasta la Edad Media, o incluso en la Edad Media, las cárceles no tenía, no existían de esa manera que hoy en día. No hubo cadenas de por vida estar encerrado, porque… O, bueno, hubo diferentes castigos corporales, les cortaba la mano o la lengua o cosas de esas, pero también se, se condenó a los hombres, sobre todo, a trabajar en las galeras, porque se usaba el trabajo de los presos. ¿no? Mujeres no se llevaba a las galeras, pero de ahí viene el nombre, Casa Galera. Eso tiene que ver con… ¿no? Es que en, en, en cierto sentido, las primeras cárceles que existían eran de mujeres y de ese tipo de, para ese tipo de mujeres, ¿no? Que se encerró para porque suponían un peligro fuera, por ejemplo, en la Guerra Carlista cuando hubo un montón de uh, cuarteles o en uh, condiciones con más soldados, más prostitutas, porque los soldados pues necesitaban cumplir sus deseos o, ¿no? Cómo decirlo? y al final no se castigaba a los soldados, eso siempre es la misma historia, no se castiga a las mujeres, a las prostitutas. Vale, eh, durante la guerra que en, en Bilbao, en Pizcaya, duró once meses, eh, de octubre, del momento que hay un gobierno vasco, hasta junio de 37, también se usa estos conventos como cárceles, porque hubo un montón de Fasistas, monarquistas, espías, militares, ¿no? que estaban al lado de los sublevados Y se les metió también en estos cárceles. Pero en, esta, en, en esa fase del gobierno vasco, el chaleo ruen no fue usado como cárcel, solo todo el resto. Y hay, por ejemplo, una historia de... En Ángeles Custodios eh, metían, metían eh, al principio... Uh, mujeres, y una, claro, mujeres fachas o de la derecha, y una de las mujeres fue Pilar Carriaga que luego más tarde se convierte en, en alcaldesa de Bilbao. ¿Por qué? Porque el mismo día del del, del um, levantamiento militar, el 18 de julio de 1936, ella, dicen las malas lenguas o pues, tendrán razón, <risa> aparece ella uh, con rifle en mano y con bueno con armas que tenía en casa o donde sea en la plaza de la riaga donde se unían donde se unieron los los fascistas ¿no? y se detiene mucha gente en esa fase de, de la guerra aquí también por defender la, la república y, y luego hay una tercera fase de de uso de las cárceles eso fue cuando entran los fascistas empieza el encarcelamiento masivo pero de un montón de, de, de mucha gente que no tenía nada que ver especialmente ¿no? en, en, en la guerra vale pues ahí he preparado un para situarnos históricamente la mayoría pues ya sabréis pero bueno lo, lo voy a um, leer un poco Vale, eh, la represión franquista, el progresivo establecimiento del ejército franquista en los territorios ocupados durante la guerra del 36 se realiza bajo el signo de un furioso e incontrolado espíritu de venganza que continuó incluso después de la definitiva victoria sobre la España republicana. Ya sabéis que en, en esta guerra y la dictadura había más muertos, más fusilamientos ilegales o extralegales después de la guerra, cuando no hubo um, batalla. ¿no? Eso es un tema que hasta hoy pues, um, es muy poco investigado, lo sabemos, pero, pero como oficialmente los gobiernos no lo reconocen, pues, cada vez quedaba más obvio que las mujeres eran las grandes olvidadas de la guerra del 36 y los largos años de dictadura. Ya a partir del 36, fusilamientos en cadena, procesos sumarios, represalias de todo tipo acompañaban a las detenciones en masa. La moralidad en que estas detenciones se efectuaban reflejaba la actitud de Franco frente a los derrotados hombres y mujeres. Efectivamente, en las redadas se encontraban implicados no solo dirigentes y activistas de partidos y sindicatos, sino también gente sospechosa de haber votado al Frente Popular de haber manifestado simpatía hacia el nuevo gobierno vasco, hacia los rojos separatistas o haber alojado Goudares. O aquí también muchas se, se encarcelaron simplemente por llevar una ucuriña, uk por hablar izquierda en la calle y cosas de esas. Bastaba con que una vecina, un compañero de trabajo o un pariente muerto muerto por los ojos se presentase a un puesto de comisaría, a un cuartel de la Guardia Civil o a un centro de la falange declarando de que sospechaba de un conocido para que la persona indicada fuese arrestada, torturada o enviada a tribunal militar. El proceso se desarrollaba en muy poco tiempo y en la mayor parte de los casos el acusado o la acusada no gozaba de ninguna asistencia legal. Respecto a las mujeres, existía una motivación más para ser detenidas, la de ser madres, esposas o hijas de antifranquistas o milicianos. El arresto a menudo era precedido de una serie de medidas punitivas. Pelar la cabeza a cero, estupros, obligación de andar por las calles expuestas a insultos y a los golpes, injerencia de fuertes dosis de aceite de recino… Castigo y ejemplaridad eran, de hecho, las finalidades que se fijaban las tropas victoriosas. Y la caza a toda gente desafecta ¿no? al nuevo régimen por parte del ejército de la falange de las divisiones marroquíes se desencadenaba en las grandes ciudades pero también en los pueblos perdidos. Y eran consideradas rojas no solo las comunistas, anarquistas, socialistas, republicanas y nacionalistas, sino también aquellas mujeres que poseían cualquier grado de parentesco con los defensores de la república. Para las militantes políticas, las penas infligidas andaban de 20 a 30 años de cárcel hasta la condena a muerte. Antes de llegar a la cárcel sufrían todo tipo de torturas y abusos en las comisarías de policía y sus cal calabazos bozos Desconocemos la cifra exacta de detenidas políticas, una indicación de alto número de reclusas nos la aporta la gran cantidad de cárceles de mujeres que el régimen tuvo que improvisar, transformando la mayoría de veces conventos o edificios cedidos por la iglesia, no solo aquí. También hubo un montón de cárceles de mujeres que algunas están reconocidas o en las que se ha hecho trabajos de investigación, sobre todo ventas ¿no? de, de Madrid, que era una de las más grandes, o Saturadán aquí en la costa. Pero también hubo en Zaragoza, en Girona, Alcalá de Henares, Aranjuez, Segovia, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Valencia, Oviedo, Tarragona, Córdoba, Ávila, Teruel. Es un sinfín. Aquí en el País Vasco hubo cárceles de mujeres en Bilbao, en Saturadán, Amoribieta y, y Durango. En todas ellas, las condiciones de vida de las detenidas en lo que respecta a la alimentación, asistencia sanitaria, higiene, distribución de espacios, reglamento interno, se encontraban al límite de la supervivencia física y psíquica. En algunas cárceles de degradación, las humillaciones a las que eran sometidas las detenidas alcanzaban niveles de, de total deshumanización. Testimonios de estos testigos tratos y sufrimientos debemos a la gran labor de mujeres como Tomása Cuevas. Era una mujer que nació en 1917 y murió con 90 años en 2007. Es una, um, una mujer que formaba parte del Partido Socialista, fue detenida y pasó muchos, muchísimos años en la cárcel. Es ella que después de salir de la cárcel empezó en los años 70, al principio cuando todavía Franco estaba vivo, a cruzar el país recogiendo testimonios de muchas mujeres que había conocido en las diferentes cárceles por las que pasaba. Y gracias a mujeres como ella, y luego había otras que escribían um, sobre su historia en las cárceles, uh, sabemos, tenemos mucho, mucha, muchos testimonios ¿no? de lo como lo pasaban. Ellas también hablan de que se les llevaba a Bilbao Al principio dicen que a la ínaga por qué porque la cárcel orrue el chalé orrue que se convierte en cárcel o que fue habilitado como cárcel de mujeres eh, se, se encontraba bajo, bajo la dirección de la ínaga orué como era un chalé metieron es un chalet construido para como mucho 30 personas y ahí metieron 40 o más entonces había ni había dirección no había una sala de una oficina o nada, esto todo se, se dirigió desde la rínaga. Y por eso también en estos testimonios de las mujeres que vinieron de fuera o que trajeron de fuera, um, la palabra Urúe aparece muy poco, pero luego se sabe por tiempos y por los expedientes que hay también en, en, en la calle Henao, en el archivo histórico, se sabe que A partir de, de noviembre de 37, todas las mujeres detenidas están en Orué. hasta la primer, los primeros tres o cuatro meses, no cuando entran los fascistas meten las mujeres en la galería cuatro de laínaga. Eso sí se sabe. pero como está, las mujeres no conocían ni los nombres ¿no? de los nombres vascos. Al principio en Orué solo hubo mujeres de vizcaya. O claro, en otras zonas seguía la guerra. Es una zona que cae antes de otras, entonces aquí también se, in se intenta um, bueno, hacer un ejemplo o sí para, para todo, todo lo que ejercieron después. ¿no? Al principio, las mujeres son mujeres de um, Emakume, ¿cómo se llama? Emakume las yeltsales, ¿no?, de Emakume Batsa, um, justo por eso, por participar en Aperyeguna, por ser um, denunciada por una vecina, por, por nada, por ser nacionalista, y eso al principio, pero estas normalmente no quedan, no quedan tanto tiempo en, en Uruguay o en la cárcel, que luego hay otras mujeres las que realmente tienen... Um, bueno que, que militaban en sindicatos en partidos e incluso militaban en las en, en el frente estas mujeres traen luego de, de todo todo el estado a, a Durango a aamorebietasaturarani y, y orúe para cortar lazos es que es una primera fase de, de dispersión que, que se conoció esto no se ha inventado ahora con los, ¿no? los presos políticos vascos y, y hay en algunos testimonios dicen esta Tomás cuevas dice por ejemplo que sabíamos que nos van a llevar al norte lo llama lo llamaban expediciones ¿no? Las, en, en los libros una expedición al norte normalmente les trajeron en tren, Atsuri hubo una estación de tren. De Atsuri, subiendo Sabalbide, estás directamente ¿no? en, en, en Santuchu. y eso sí, la gente veía. Claro, porque un tren entero, ¿no? eh, además eh, con un, monte, un montón de policía o guardias civiles les llevaban a, a Orue. Y, y sabían, igual podían desde el tren o así eh, gritar a la gente que estaba en la estación nos, van, nos llevan al norte, pero no sabían exactamente a qué sitio ¿no? pero también se construyó una red intentaban a localizar las personas para saber dónde dónde estaban um, vale Orrue no fue cárcel de cumplimiento ¿no? orue solo fue cárcel de puesieron met, metían las mujeres, antes de, de tener juicio, ¿no? o antes de cumplir la cadena. Um, pero se puede decir que, que todas las mujeres que entran en, en la cárcel tienen un expediente. En el expediente, sí, pone fecha y acusación, aunque luego salen libre o después de un rato, no, no, no están juzgadas. A las mujeres que estaban en Urúe, por ejemplo, según los expedientes, se les imponía todo tipo de penas. Pena de muerte, 30 años, era la pena máxima en la perpetua, no 30 años, ahora lo han subido a 40. 20 años, 12 años o hasta 6 meses y un día, eso fue la, la la condena para los que tenían orden de entrar en cárcel bajo rebelión, um, pero luego no se podía comprobar nada, entonces los seis meses y un día era el, el, el mínimo ¿no? que tenían que, que meter en el expediente. Um, al mismo tiempo hubo un volumen de población que fue absuelta en el juicio y eso fue lo mejor que les podía pasar, porque no podían juzgar por la misma causa dos veces pero hubo muchos casos sin condena y en estos casos sí se podía retomar la causa. Había muchas mujeres esperando una eternidad a su juicio y todo este tiempo estaban ahí en, en la cárcel. En Urú nos ha contado un testigo que también llevaban a, la, a algunas mujeres desde la cárcel hospitales de sangre para trabajar ahí de esclavas eso por ejemplo es otro tema de investigar que todavía no, no sabemos apenas nada no ya se sabe poco de, de de los presos hombres que trabajaban de esclavos no bueno ya hay ejemplos pero um, la construcción no de las carreteras en el Pirineo o el propio valle de los caídos cuántoáns muertos habrá ahí metidos en en ¿no? En, en los muros mismos, pero sí las mujeres también se usaban durante años como mano de trabajo gratis o ¿no? barata. Vale. Um, sí, eso ya he dicho, ¿no? el, el, eh, la cárcel improvisada en el chalero Rue se puede definir como el ensayo de esa política de dispersión Carcelaria de los años de la posquera. Las primeras mujeres que salen de Orúe a Saturarán lo hacen en febrero de 38, porque Saturarán ya es cárcel de cumplimiento. ¿no? Y la primera expedición, como le llaman de mujeres de la cárcel de ventas, hacia el norte se realiza en 1940, es cuando ya la guerra entura toda la península ha terminado. ¿Cómo vamos este tiempo? <risa> vale. Pues igual vamos a ver ahora la el docu. Bueno, de introducción, algunas palabras. ¿eh? Y luego vamos hemos hecho un documental de 15 minutos, donde aparecen dos mujeres um, que nos contaron su historia, lo que saben de la cárcel Orúe. Este, este hemos hecho hace dos años, creo. y Pero... Hasta ahora ya hemos logrado muchos más testigos y eh, testimonios y queremos hacer otro documental. yo sé que subíamos hasta el primer piso porque le decíamos el quirófano allí era donde te curaban, donde me enyesaron la rodilla o, o lo que fuera, pero ya eran coso, ya era una un, era una casa clínica al estilo de muchas casas clínicas que había en Bilbao, en realidad. Por supuesto, alrededor no había casas de pisos, muy pocas, eran todas muy dis, muy dis, diseminadas, no existían tampoco más que la calle Zabalbide la Cuesta del Carmelo, en la que hoy están las escaleras mecánicas y la salida del metro, y luego ya era la calle Santuchu, pero no, no, había, no había calles intermedias, la calle Santa Clara no existía, ni la calle Mazustegui era la estrada de Mazustegui, donde se iba hasta Begoña. Tenían un jardín con flores en la parte delantera, que ocupaba mucho, en las fotos que he traído no, no está. Y, y tenía su subía una carretera por la derecha y bajaba por la izquierda, que vendría a tener el camino carretera que era asfaltado, pues igual dos metros y medio o tres de anchura, por el que subían los coches, las ambulancias o lo que fuera. Pero luego tenía a la derecha y a la izquierda, Extensión de terreno con árboles, muy grande, pero muy grande. Entonces estaba prohibido lo mismo entrar a, a, al jardín que subir a, porque estaba en otro nivel. Era el paseo y como era encuesta, en la parte de arriba eran las campas. Entonces eso estaba prohibido, pero bueno, como estaba prohibido, allí íbamos. En esta calle era donde jugábamos, allí ataban en la en la tapia de Santa Marta las lecheras que venían con la leche de Verio subían Santo Domingo, bajaban y ataban los los burros aquí en la tapia, luego bajaban con la vendeja en cestas a la plaza del mercado de la rivera y repartían la leche repartían la leche por las casas de alrededor en nuestro barrio. Las casas que había por alrededor, que en aquel entonces había pocas, eran lo que se llamaban las casas verdes, que era donde vivía yo, y eran tres portales, el 35, el 37 y el 39. Y luego, enfrente, tiraron un chalet que había y hicieron otra casa pegando a la tapia de Santa Marta. Lo demás ya no era... Luego estaban un poquito a partir... Eso era lo que le llamábamos el barrio. El barrio era justo las tres, los tres portales y un poco más. Luego continuabas la calle, Zavalvide, y ya estaba el bar de Según, que era donde ponía Begoña en una pared y Bilbao en la otra. Nos hemos enterado luego que esto luego fue cárcel, o antes, claro, anterior a nosotros que había sido cárcel de, de mujeres, el chalé y que había se llamaba Chalé Orué. Para nosotros era totalmente desconocido. Y entonces me dediqué a preguntar a la gente, por ejemplo, la de que vivía por la zona de Panchique, un poco más adelante de mi casa, si tenían, si sabían que había sido cárcel. Y me dijeron que sí. Pero tiene 90 años. Porque es que luego yo he estado operada en la clínica esta uh -huh. y casi me acuerdo más de la segunda vez que he estado que de la cárcel, de cuando estuvo mamá en la cárcel. Soy Rosa Domingo Campos, nací en Bilbao en 1934 y tengo 82 años. Porque claro, al, al haberme encontrado con Rosy, que su ama había estado en la cárcel, pues ya yo tenía otra concepción diferente de, de, de ya no era la clínica santa marta era la cárcel lorúe y entonces yo le pregunté y vosotros tú te acuerdas de haber visto a las presas o qué relación o la gente del barrio sabía que había sí sí sí y íbamos allí y, y pues les llamábamos y hacíamos Eh, juego, bueno, juegos, eh, con la mano saludábamos y corríamos y veía cosas de niñas, pero bueno a mí me sirvió también el que ella dijera que había niños en la calle que sabían que existían, pues ella, ella el barrio no había cambiado nada, era exactamente igual que cuando yo nací, cuando yo vivía o sea, que lo mismo que trepábamos nosotros por el, eh, hacían ellas a verles, y sí decía que salían al jardín y también Rosy creo que decía que a la zona de… Había, como os digo, venían los… A, a segar la hierba, venían muy a menudo, porque primero había delante de… En, en, la, en, la, en la… que era la hierba, había sauces, unos árboles muy grandes que eran sauces, pero luego los cortaron y e hicieron ya todo hierba, pero no sé, una, un campo de fútbol o más, ya era cada lao de de la clínica hasta la calle Zavalvide como para de terreno. Ahora el motivo, el motivo de que fuesen a la cárcel fue por una denuncia. Una denuncia. ¿Y sabes quién lo denunció? Sí. sí. Un señor que se llamaba, se apellidaba Olmos y era sastre en la autonomía. ¿Era conocido vecino sería o...? Amigo de mi abuelo. Amigo del abuelo. ¿Y el motivo? Él nos, él nos denunció, él les denunció. Digo, nos se me escapa se me escapa y a cuenta de que había alguna rencilla vecinal o, o algo les pasaría no tengo que, ni que idea es que yo creo yo creo que él era facha, era facha. creo que creo ¿eh? pero por, por que se me ocurre a mí porque se luego ha estado muchísimos años viviendo de la sastrería en la autonomía quiero decir que a él no le pasó nada. Yeah. O sea que sería amigo del régimen, supongo yo, no uh -huh. por otra cosa. O sea que os denunció un amigo del abuelo. Eso es. Eso es. Uh -huh. A una vez que le detienen, cuando nos enteramos de que la detuvieron, uh -huh. me vinieron a vinimos a verla aquí a Uruguay. No miento. No sé dónde íbamos y iba yo con mi madre del brazo. Y no sé por qué le metieron. Es que todo eso lo tengo... Sí, son Perdido, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ten en cuenta la edad. No, y han pasado muchos años... Y... Eso es. Y no es un plato de la edad de, de entonces y la de ahora, quiero decirte. ¿eh? <risa> entonces, mmm, lo que sí recuerdo muy bien es que un guardián nos cogió, uno de esos que llamaban de asalto, que era de los de ahora, de, de la, no sé cómo se llaman, los de Gris. No los sé geos, los nacionales. Sí, nacionales, pero de... ¿Cómo se llamaban? Especiales. ¿o no, no, no. De la... Ya, ya ya me acordaré luego. Y la metió al, al calabozo. Y a mí con ella, claro. ¿Eso dónde te acuerdas? ¿Dónde pasó eso? Sí, en el cano. ¿En el cano? En el cano. O sea, ahí vais por la calle y cogieron y la metieron pues al calabozo. Pues creo que sí fue. Pues no sé si porque mi madre soltó alguna cosa que no les gustaría oír. Que es que no lo sé el por qué pero sé que nos metieron allí de muy malas maneras Porque mi madre lloraba juraba en arameo también les llamaba de todo a los señores aquellos. Y yo lloraba como una descosida, de eso me acuerdo perfectamente. Esas son cosas que se quedan. Uh -huh. y de ahí a la cárcel. Y de ahí a la cárcel mi madre. Yo no sé quién fue a por mí. Eso es lo que no me acuerdo, no se me ha, no me apuerzo a acordar. De ahí fue a la cárcel y luego ya se llevaron a mi abuela y a mi tía Elisa. En cambio no se llevaron ni a, ben ni a Benita ni a la Peque. O sea que tú te quedaste con otra de tus tías. Yo me di con, con, con mis tías y, y con mi abuela de momento, porque a mi abuela solo la tuvieron unos días, porque mi abuela no sabía leer ni escribir. Con lo cual parece que eso les dejó tranquilos y, y claro, como tenía que atenderme a mí, pues pues, pues la dejaron en casa. Lo que sí me acuerdo eh, era un poco deprimente porque estaban en unas salas pues la mitad que está y había igual ocho colchones en el suelo y allí estaban las mujeres. Y para las visitas pues bastantes veces entrábamos a las habitaciones. Yo no he visto nunca, un no sé si es que había mucha gente y necesitaban todos los espacios y yo no he visto nunca una sala en la que tú pudieras ver a una persona sola sola. Nunca. a las visitas eran comunes, me tían a todas en unos Por lo menos sala. de lo que yo me acuerdo sí. Eso ciudad? en Norue. Estaban es... los colchones donde ellas dormían. Sí, sí, sí. Y además colchones llevados de sus casas. No los tuvieron que llevar de sus casas. Aquí no les pusieron cama ni nada. Nada. O sea, en, en Santa que... Marina no. Y en Lujua tampoco, pero mientras estuvieron en Norue todo era de casa toallas y todo o sea, y además para para lavarse y todo eso pues, pues pues malamente porque solamente había water. Uh -huh. Yo no sé si habría ducha, pero Y claro, productos sí tiene, me refiero a compresas y cosas de esas, vamos no, ni hablamos, ¿no? No, en aquel entonces eran paños higiénicos, con lo cual también imagínate para lavar y para todo. Uh -huh. Más problemas, si quieres. Yeah. Había una cocina grande y yo no sé lo que guisarían allí. Pero a ellas lo que les daban era pues eso. Sopicald alguna vez. Pero no mucho más. De casa les teníamos que, bueno, les tenían que llevar. El que podía, claro. O sea que entonces había razonamiento, o sea que mucho tampoco se le podía llevar. Fueron unos años muy duros. Muy muy duros. ¿Hambre recuerdas tu infancia? Sí. Sí, sí. Y luego de Orue la mandaron a hacer trabajos en hospitales, generalmente. La mandaron a Lujua, que había un hospital de sangre. La mandaron a Santa Marina. Y luego, generalmente, limpiando también oficinas y cosas del régimen. Pues estando presa. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí, sí, a, sí, gadas, sí. a casa, a casa no, eso es, uh -huh. no las sé si, sí, sí, sí, sí, sí, eso es, eso es, uh -huh. y sin dinero y sin nada, o sea que no es que por estar trabajando, eso, no tampoco, nada, no, no, no, o sea, ¿les no. no, no, yo por lo menos es lo que he oído, no, les tenían para lo que no quería hacer nadie, Bien. ¿Y qué tipo de trabajos hacían? ¿Cuidados? ¿Limpiezas? Eh, pues cuando, bueno, en, por ejemplo, en esta marina había un vómito de sangre de un tuberculoso, pues oye, cuando manchaban, lo hombre al, al señor le atendía a un médico o quien fuese, pero al limpiar aquello eran las presas. Uh -huh. O sea, los trabajos que nadie quería hacer los hacían las presas. Eso ¿no? es. Sí, lo que pues nada, la llamaba de todo, de herrerías, que, que te voy a contar, porque era era un sargento de varas, por lo que le contaba mi madre, ¿qué? con muy mala baba, las insultaba mucho por lo que ella decía. Ahora, yo no sé hasta qué punto. Porque también, mi madre, yo te aseguro que no se cayó. Eso te, te aseguro yo. O sea que la vida debía ser bastante difícil. porque pues les racionaban el agua, les bueno, o sea que, que no, que era una cárcel de, de traca. De vida Cuando estaba en Santa Marina, estaba en La Gloria, porque comían bien, se podía ir a visitarlas. Uh -huh. ¿Y aquí cada cuánto podíais entrar a verlas? Pues ¿no? eso es lo que no me acuerdo, no pero muy pocas veces, y además yo no venía todas las veces. Eh, no Yo no sé si hay algún misterio, pero nadie quiere hablar de ello. no En casa se habló poco después de todo el episodio. Yo creo que es que he querido esconderla también. Porque era doloroso. Mucho. Me está costando, no sé si me vendrá bien o mal. No sé si me vendrá bien soltarlo, pero ¿Cómo se llamaba tu madre? Emilia Campos Álvarez. Empezamos el proyecto hace dos años con un llamamiento en la revista del barrio Burton. Y a raíz de ese llamamiento nos llamaron dos mujeres. Y una fue la que primero habla, ¿no? que vivía enfrente, que conocía la casa como esa clínica Santa Marta y no, no sabía qué parecía. Que antes era cárcel o utilizara como cárcel la primera de nuestras informantes y ella de, de pequeña como vivía enfrente eh, a más altura eh, hizo un dibujo es el primer es lo, fue lo primero que teníamos no realmente en mano lo puedo pasar es un dibujo de niño o de niña no pero explica un poco como que, que para ella fue una casa enorme con un terreno, como describe como han jugado ahí, ¿no? Y, y más tarde también a través de Burton hemos logrado una foto que al, a día de hoy parece ser la única que existe. Está hecha en una fiesta um, con baile y, y, y sí, una exposición de baile en, en el Carmelo, y se ve la casa Orrué, pero solo una parte, y no existe ninguna foto de la casa como entera, no existe. A un lado, claro, gente dice que en esta época, pues, ¿quién tenía foto? ¿Quién tenía cámara? ¿No? Y las fotos se hacían no 100 y se tiraba 80, sino tenían su valor, era caro. Y, por ejemplo, la, la fotógrafa Eulalia baitua que ha hecho un montón de fotos, pero fotografiaba sobre todo personas y situaciones sociales o vestimenta o así, pero no ha sacado fotos de edificios apenas. ¿no? Y es un poco lo que llama María Jesús como misterio, ¿no? que no hay rastro de esta casa. Es un poco curioso. Y luego, después de hablar primero con ella quedamos con ella para hablar un poco del entorno, de lo que sabía y, y dice a partir de este momento, a partir de nuestro llamamiento ella empieza a hablar con todo el mundo sobre la historia que conocía la casa pero no sabía que había cárcel y tal y dice con Rosa, la otra que habla es una lejana familiar, no sé muy bien, pero dice que durante años nos vemos todos los viernes tomando un café y este viernes después de nuestra charla por primera vez he mencionado ante Rosa, "Jo, mira que me enteraron de tal y no sé qué." Y dice, "Rosa, claro que fue cárcel y estuvo mi madre." Y así es una historia que necesita mucho no sé, hay que abrir un poco, ¿no? la el llamamiento cuando una empieza a hablar pues ya empieza la, um, la cadena. Pero es verdad que Rosa también ha dicho al final y se le nota no que le costaba soltarlo y porque es la primera vez en su vida que habla de eso y además a raíz de este encarcelamiento de la madre, los padres se separan, um, el, el, el padre mm, se fue, no visitó nunca a su mujer en la cárcel Y después de salir después de cinco años pues ya estaba todo no dessecho eh, os cuento un poco lo que hemos podido recuperar y o si queréis hacer algún comentario soltar algo <risa> también es posible ¿no? que porque son temas un poco fuertes. algunas se les desolvía a su familia, ¿no? pero es verdad que las grandes se usaba como mano de tra para trabajar. Eso fue sobre todo en Ángeles Custodios. Y también en un centro de educación de monjas adoratrices también. Hay historias de pues, gente que lo sabe o familias que saben. También en la maternidad y en espósitos también hubo um, casos que una mujer que trabajaba ahí durante muchos años entró durante el fascismo y luego se convirtió en en, en, en, en Osaquirecha y terminó, creo que trabajaba casi toda su vida en, este, en maternidad y dice que también había casos en que tú cuidabas a una mujer ¿no? que, eh, que venía a dar a luz Y después de un cierto tiempo el niño o la niña había desaparecido y de esto no se podía hablar con nadie estaba bajo las monjas y ellas lo organizaban de vez en cuando entraba gente uh, un poco rara bien vestida de no sé de qué hecho de dónde no esto no sabía muy bien un señor que varias veces vino y ella lo, lo pone a en relación con esa desaparición de niños. Pero sí, en Ángeles Custodios se usaba a las chicas como para educarlas ¿no? de la manera que el fascismo uh, pedía. Las pequeñas y las grandes que se pensaba que ya tenían demasiada educación anterior que no se podía reconducir, ¿no? se, se usaba para trabajar. Sí. Vale, pues, um, porque la casa llama mucha, uh, mucha atención, ¿no? os cuento un poquitín sobre, sobre lo que sabemos de la casa, la ubicación y la familia de los orrué. Um, uh, vale, pues, es, un, es una casa señorial, un casón señorial, no tanto como el de um, Eulalia Baitua, ¿ ¿Conocéis la casa? que está al lado de, de la basílica begonia creo que hoy, hoy día hay un servicio de gine, ginecología o de, de, de medicina no es como clínica privada es una casa que tiene una torre un montón de es como muy muy decorado ¿no? Uh, orrué no fue así el chale oro fue una, un casón señorial de cinco pisos, hubo bajo tierra. Um, y está, lo poco que se ve en la foto, pues se ve que, que no tiene mucho juego, ¿no? Um, pero tenía un terreno enorme con, con chacolí, con jardines, con un muro alto. el muro um, El muro llevaba al... Carmelo, es justo al lado de Carmelo cuando luego salimos pues os, os puedo enseñar hoy en día es el, son los bloques enormes de Remigio Candasegui es tremendo 7.000 metros cuadrados o así tenía ¿no? la, el terreno eh, la familia Urrué es una familia o él que lo constru, que, constru, que deja construir la casa es un carlista integrista pero uno de los Derechis, no, derecha, derecha. Um, se llamaba Juan Eduvigio de Oruejauregui y se casa con una mujer de, aquí de Bilbao y juntos tienen diez hijos y e hijas. El más famoso de estos hijos um, se llama Carlos María Víctor Félix de O Oruejauregui. Todos tienen nombres carlistas. Magdalena, María, Félix, todos así, ¿no? Um, este fue bautizado en la parroquia Santos Juanes en 1871 y este um, es conocido porque en dos ocasiones llega a ser alcalde de la República de Begonia en 1900 y más tarde en 1914. Este Carlos María se casa con una hija de la fotógrafa um, Eulalia Baitua. Y el matrimonio tiene un solo hijo que murió de accidente con tres años. Luego el resto, si, si, si te fijas en los nombres de los hijos, no se puede eh, suponer que algunos de los primeros mueren porque luego aparecen los mismos nombres. no El primero que se llamaba Pedro no sé cuál, pues luego hay otro Pedro. Entonces eso no hace si sigue vivo. Y... Y se sabe que eh, en el patrón, en el ayuntamiento de Bilbao, eh, de 1930, antes de la guerra, en esta casa viven tres hijos solteros de la familia Urrué y tres servientas. Entonces, estos tres solteros también pues no tienen familia, no tienen, ¿no? No tienen hijos, el otro hijo ha muerto, Se sabe de solo uno que se casa más tarde en Lequeitio y tiene familia. Pero no hemos podido llegar a, a nadie, que desde la familia también alguien podría haber tenido alguna foto o algo no de la casa, pero de momento no sabemos nada. Y se supone que estos tres últimos, pues igual um, huyen cuando estalló la guerra, O se des, esto no sabemos muy bien o igual uno puede haber muerto antes no pero parece que la casa se queda libre no es no hay ninguna documentación que los fascistas cuando entran tienen que desalojar la casa no sabemos muy muy bien um, y si sí, hay uh, constancia en un libro de Aulalia Beitua y un plano de Begonia del año... ahora mismo no sé qué año es. Eh, os puedo enseñar luego si alguien se interesa por eso. En un plano de 1897 ya aparece el terreno de Urue con el nombre de Urue. entonces Antes de 1900 ya estaba la casa construida. vale eh, Periodo de funcionamiento como cárcel Mm. lo que sabemos por una investigadora um, que está escribiendo su tesis sobre sobre ese tema que trabaja mucho más con archivos que nosotras nosotras hemos trabajado más con testimonios sociales o no de, de personas um, por ella sabemos que pues las primeras mujeres entran en noviembre de 37 y existió más o menos como cárcel esta primavera de 42 luego durante algunos años al parecer esta vacío y la gente que luego entra en santusu porque eh, lo conoce como clínica santa marta está en funciones de clínica de 48 a 68 más o menos y, y por eso también es importante saber conocer el cambio del barrio porque la mujer que habla en la en el documental primero también dice que ha llegado al barrio de santuú de pequeña de niña en los años 50 principios de los 50 pero claro en los en esta en esta época ya fue fue clínica y no cárcel y la gente que antes vivía ahí igual se había ido o ha muerto o como so, en general hubo muy pocas no también menciona una mujer para que tenía una, una tienda que al parecer era del otro lado y no quería decir nada del, sobre eso, ella perfectamente se tiene que recordar ¿no? um, vale, en en 1937 en junio, ¿no? cuando cuando entran los fascistas a Bilbao para mujeres solo existe la, la Galería 4 de la Rínaga para mujeres y A eso ya ediciones Loreda ehm lo de la um, Lorela lo Pilar Cariaga, ¿no? Eh, en durante el durante el el gobierno de Lenda Cari Aguirre hubo mujeres recluidas en Ángeles Custorios, eran las mujeres como Pilar Cariaga y estas 178 mujeres, estas después de tres meses encarceladas están canjeadas con la yura del cruz hoja o así pues pasan muy muy poco tiempo en cárcel y claro bajo otras con condiciones no se dice que que en ese, en esa fase del gobierno vasco pues se eh, trataba a los presos por lo menos a los conocidos eh, mucho mejor de que luego ¿no? de logo, de que luego pasó también hubo un episodio que hay que mencionar también para decir la verdad el 4 de enero de 1937 cuando hubo un bombardeo tremendo sobre Bilbao cayeron eh, también máquinas de la legión condo eh, un piloto alemán eh, muere otro está detenido y llevado al hotel Carlton donde estaba el eh, el gobierno vasco, la sede Y otro que cae fuefusil fue matado por por la gente furiosa no y, y es también por tanto asusto por tanto terror pues hay un montón de gente que sube al pario de los de, de las cárceles y matan en las cárceles ángeles custodios, el camelo la ínaga y y el cuarto. Mm. en tabacalera matan a dos, 224 presos de los de las derechas claro y para estos presos nombre por nombre hay un monumento en la cripta del cementerio de terrio de todavía bueno pero bueno eso sí eso también pasó ¿no? vale pues de, de cuántas mujeres estamos hablando va en, al final Uh, esta mujer que, hace, que escribe la tesis sobre, sobre Urrué uh, dice que aproximadamente en esta época de casi cinco años cuatro hasta cinco años aproximadamente estaban mil trescientas diez mujeres en Urrué no duras a la vez, claro, pero uh, yo en el patrón del ayuntamiento hay una célula de inscripción colectiva de la casa del del chale orue donde figuran en 1940 476 mujeres. Y ahí también está todo, ¿no? Donde nacieron, uh, si tenían hijos o no, si sabían escribir o no, si, qué profesión tenían, está todo uh, todo puesto. Y además uh, lo firma es como lo llaman una um, cédula de inscripción colectiva presentada por don Manuel Bajiller Fernández como director de la prisión de mujeres Orué y si sí, es, es uh, uf, muchísimas mujeres ¿eh? la primera de la que sabemos que fue detenida en Bilbao es una mujer de Olabiaga se llamaba Balbina Lascheras fue detenida el 21 de junio jugando ahí en la calle en Olaveaga y esta mujer nació en donde ponía tenía 15 años cuando la detienen, ¿eh? Es que no se sabe muy bien por qué. Ella dice en un en, un, en, en el blog del barrio de Olaveaga lo, lo lo documentaron, hicieron una entrevista a ella y dice cuando he visto que me llevaban a santuchu y no dirección terrio directamente pues estaba contenta ¿no? pero es una de las primeras dos días después de la entrada de las fachas pues la, la detienen y ella y ella describe que junto con ella llevaran Les llevaron primero a María Muñoz, a, donde estaba hoy um, el Museo Vasco, ahí estaba un cuartel de los grises. Primero le llevaban le llevan y le llevan ahí y de ahí no a Santutxu. Y y dice que con ella llevaron otras tres mujeres que se sabe también um, nombre y, y fecha de nacimiento. Y esas tres mujeres que que van a, que le llevan con ella a Santuchú, las tres, estando ella en la rínaga, las fusilaron. De las mujeres que fusilaron, pues sabemos, documentado más o menos 20, pero puede haber más. ¿no? Y, y eso directamente en la rínaga, en la cárcel de la rínaga, se fusiló directamente ahí. Más tarde les llevaron al a la mañana a Terrio, no a, a matarlas en, en Terrio, pero la Rinaga fue también, se convirtió en una cárcel de antesala de la muerte, se dice. En, en la Rinaga creo que más o menos 600 personas o más se fusilaron directamente ahí y muchas se mató con garrote vil es que según el verdugo si es mejor o peor o hace su, ¿no? su trabajo bien o no es que te matan poniéndote un tortillo en la nuca es, es tremendo no y todo el resto oye los gritos y bueno. vale um. también hubo niñas y niños en norué En la en el patrón de 1940 que he visto yo pues aparecen 13 13 niños y niñas nueve chicos y cuatro chicas y pone también las fechas de nacimiento por eso suponemos que las mujeres um, se les llevaba a orrue ya teniendo los niños ¿hm? um, porque en en noruo nació ningún niño o no constanara de que les llevaron a otro sitio ¿no? para, para parir um, bueno profesiones eso no es tan interesante vale quiénes eran estas mujeres pues como he dicho al principio sobre todo mujeres de, de, de Bilbao y del entorno ¿no? de toda toda vizcaya um, y más tarde pues vienen traen las mujeres de que son de fuera, ¿no? socialistas, comunistas y, y sindicalistas y las razones para muchas mujeres al principio las que te tienen en, en Vizcaya las primeras pues por ejemplo, sobre todo como dice Rosa, por, por denuncias se les calificaba de dudosa moral un criterio específico para mujeres, para hombres no existía ese, esa calificación Se denunciaba a las mujeres por insultar, bastaba con que alguien dijera que habían insultado a gente que llevaba comida a los presos fachas, antes fracciosos, ¿no? durante el tiempo que duró la guerra en Bilbao, también fue razón para de, de, de denunciarlas. También hubo denuncias por tirarse de las cestas de la comida en el mercado o en las tiendas y detrás de todo este tipo de relato hay un esquema de infantilización de las mujeres. Estos son denuncias que contra los hombres no existían. Otro motivo, por ejemplo, era no estar casada por la iglesia o no haber no haber bautizada a sus hijos o hijas. Hubo casos en que los enviaron a prisión, en prisión a mujeres por haber dado nombre vasco a su hija. Es precisamente el caso de una mujer que se llamaba Raimunda Sautua Suaso, era de Igorre, eh, cuya biografía fue recuperado ...por mi compañera Ollane Valero. Caso parecido es el de Feliciana Echave Artola, casualidad también de Olaviaga. Una mujer nacida en 8, 1897, casada y con una hija, viviendo en Olaveaga Que fue acusada por parte de un vecino de haberse presentado en su, en, en su casa... ...junto con un grupo de milicianos de Asturias que registraron la casa, mataron a varias personas y desvalijaron la casa. Feliciana huyó con uno de los milicianos con quien vivi viviría hasta su detención. Las acusaciones más graves fuer fueron manifestadas por su hermana y su marido, el marido de Feliciana, llamándole mala persona por haber dejado a su marido abandonado y vivir maritalmente con otro. Feliciana fue condenada a muerte y ejecutada, de verdad el 26 de agosto de 38, mientras su compañero miliciano recuperó la libertad en 41. La diferencia en las condenas también muestra un trato diferente ¿no? de los sexos, eso es evidente. Vale, y luego de las, de las más conocidas mujeres ¿no? que estaban eh, afiliadas en, en diferentes partidos de izquierda, también hubo algunas que pasaron un tiempo en Urúe y de algunas hay documentos, hay una que se llamaba eh, Rosario Sánchez Mora, que la llamaron la dinamitera, De ella hay un, un documental hecho por una mujer aquí de Bilbao maría González co rosari eh, es una mujer que, que se alistó al, al ejército luchaba con ¿no? en el ejército republicano y, y al meter dinamita bajo un puente pues le, se le cortó el brazo tenía un brazo pues solo hasta hasta aquí Um, Flo Zenuda, Carmen Machado Pérez, Nieves Torres pues hay algunas que son conocidas que se puede encontrar también alguna documentación en, en internet vale, la vida de las presas en la cárcel pues un poco ha dicho Rosa tenían que llevar todo de casa no había ni colchones, es una casa construida para pocas personas para una familia, no hay celdas, no hay um, suficientes paños El agua estaba um, por parte cortada eso tenía que ver con, con los bombardeos no anterior um, que, que las tuberías estaban estaban rotas tenían mucha hambre les tenían que traer llevar de casa lo que tenían que no era mucho y um, Hubo piojos y garrapatas, claro, pues eh, todo eso pues algunas cosas eh, cuentan. Y cuenta, por ejemplo, Tomás a Cuevas en uno de sus libros también un en, en los testimonios sobre los cáuceles las cáuceles dice, eh, quiero señalar una cosa que a mí me ha hecho mucha amella y que me ha hecho también querer mucho al pueblo vasco. Ahí he visto una solidaridad que ya, que yo en Madrid, quizás por las circunstancias espantosas de la represión, no había visto. En la prisión de Bilbao entraron mujeres vascas que regresaron de Francia y que al no tener expediente les hacían un periodo de depuración que suponía tres meses en la cárcel. Estas mujeres salían a la calle pasados los tres meses y se dio un caso muy curioso aquel año, Por Nochebuena me refiero al año 40, nosotras no habíamos recibido ninguno de los paquetes de la familia porque en Bilbao se producían los mismos casos que en Durango en cuanto a sabotaje de los paquetes y estábamos prácticamente solo con la comida de la prisión y de repente oímos ¡Las menores a por paquete! A nosotras nos llamaban las menores porque éramos un grupo de once o doce chicas que habíamos salido juntas de Madrid y parte de nosotras producíamos del departamento de menores. Se nos conocía por las chicas o las menores. Escuso um, decirte que bajamos todas y nos encontramos con una cesta de las que se emplean uh, normalmente para poner la ropa planchada, donde venía una cacerola grande con once rajas de bonito, una para cada una, once barras de pan once manzanas y una olla grande de compota de frutas. Este paquete nos lo habían hecho algunas de las mujeres vascas, mujeres católicas que habían salido del chalé y para hacer este paquete se habían ido al mercado y habían ido puesto por puesto pidiendo que les dieran algo, diciendo que era para unas chavalas de Madrid que se iban a morir de hambre. Esto nos emocionó muchísimo y todas nosotras sentimos mucho cariño por la preocupación de esta gente. Está bien curioso, ¿no? Pero estos casos también se, se daban. Eh, luego, este año, hace poco, hemos podido hablar con una mujer que vive aquí en una residencia en Santuchú, que ha nacido en el año 1927 y, y nos ha contado um, que ella sí conocía la cárcel y Y, y veía a las mujeres dentro, a veces las saludaban y a veces les llevaron eh, lana para que podían trabajar algo, porque en, este, en la cárcel de Uruguay no hubo ni oferta de, de nada, ¿no? se unieron normalmente entre tres, una, una menor, una anciana y una que sabía algo de política, entonces para, ¿no? para apoyarse mutuamente. Y esta mujer de 27 años también ha dicho que nos pedían um, llevarles cebolla, porque la cebolla… Claro, las, las presas también sabían que la gente fuera tampoco tenía mucho, pedían lo más básico, lo más simple, que eran cebollas, pero las cebollas también tenían um, calidad de, de cura, ¿no? y para no enfermar, o para incluso para curar algunas… Uh, enfermedades o infecciones. No? sí pues es un poco la, ¿no? la, la calidad de vida de expedientes, ya hemos hecho algo, pues creo que para no extenderlo más, podemos ver si queréis, en el proyecto que hicimos hace dos años, también hemos hecho aparte de charlas y un paseo por el barrio, hemos um, desarrollado una pieza de teatro con la Escuela de Teatro, ahora no recuerdo cómo se llamaba, estaba aquí en, en Santucho, ahora se han mudado a Herandio y, y nos ofrecieron pues, su sitio para presentarlo, pero también las, las actrices ¿no? que, que voluntariamente se han puesto a, a desarrollar la pieza que una mujer ha escrito especialmente para nuestro proyecto. Es corto, son nueve minutos creo. Miramos eso y si luego tenéis ganas podemos salir y ver un poco lo que quiera en la calle. Está lloviendo. No cantan cuando yo Son listos, ¿verdad? Más que nosotras. ¿Por qué dices eso, eh? Debería haber ido a misa. Debería. debería a misa. ¿Crees que te hubieras servido de algo ir a misa? ¿Eh? No. El cura de tu pueblo hubiera hecho lo necesario para meterte aquí. A tú, a tu familia, a toda tu gente y a ti. Eso da igual, no tiene ni... No nada. aquí se si hubiese ido misa. Mi padre tiene la culpa. No eches la culpa tu padre. Pero lo más importante, el ganado. Amalia, amalia las vacas. Amalia tus hermanos. Amalia, amalia, amalia las vacas. Amalia tus hermanos. Amalia, amalia. Bueno, ya está bien. ¿Sabes una cosa? Mi abuela iba a misa todos los días. Pero ya basta, el igual, el perro y el gato. Josefina, déjala tranquila. Amalia, tranquilízate. Suficiente tenemos ya con lo que tenemos. Eso es, suficiente tenemos ya. Mira, María, va a venir el cura. Díselo, que a partir de ahora vas a ser una buena católica. ¿Y que te deje salir? ¿eh? No te burles de ella, por Dios. ¿Qué Dios? ¿Eh? ¿Qué Dios? ¿Es ese Dios que te mantiene encerrada aquí? ¿Eh? ¿Ese Dios que nos da esta mierda para comer? ¿O no? Igual es ese Dios que deja que te peguen esas palizas. ¿Te lo mereces? ¿Te lo mereces, Pidad? ¿Te lo mereces tú? Yo creo que no me lo merezco y vosotras tampoco. No me dejaba. No me dejaba. Josefina tiene razón. Tu suficiente tendrá ya sabiendo que estás aquí metida. No tiene la culpa de nada. llevaron. ¿A ti? ¿A tu padre? Se los llevaron a todos. Por mi culpa. Si hubiese la misa. ¿Quieres que no sobra a Santo Mario no eh? Que sabes cómo vuelven de allí. Carculosas y enfermas. ¿Quieres volver allí, Amalia? ¿Verdad? Pues no podemos cantar. ¿Quieres volver, verdad? Entonces... Tan solo es una niña. Pues una de soñado. Dejala tranquila. Que la deje, sí. ¡Que la deje! ¿Dónde está? Piedad, tú lo entendiste, acabará entendiéndolo, por las buenas o las malas. Mi madre estará preocupada. Mi padre me llevó a ver va, a ver a Don Tomás y mira qué hora se me ha hecho. ¿Pero a dónde vas, chiquilla? A mi casa, a Durango. Aquí no digovo cantar a los pájaros aquí no cantan los pájaros no aquí no cantan. una pena el tono, ¿no? Porque, pero claro, está grabado dentro del teatro, entonces no sé si se puede retocar. O... Pero... Vale, ¿cómo estáis? ¿Queréis comentar algo? Salimos. No se, sé, ahora lo hacemos, quizás, solo tres estaciones o así, ¿no?, para, para terminar antes eh, de la, la comida. Sí, si hay preguntas, comentarios, ¿eh? itse egiten, el jarrisketak egiten, es, pasaren urtean, egin genituen el jarrisketa askok santutzuko emakumeekin. Eta pizkabatzabalago, ez bakarik horru eriguruz. Ez esperientzia izan zen, horru erekin ja azten bazara jende askok um, ez, ez dute itsegin nahi ero. Baina batzuetan, bai, el jarrisketean batean agatzen da, eta klaro, nire ama ere, eraman zuten nada, eta... Eta... horreikatik um, oraindik um, bai, geratzen zaizkigu jende batzuk kero enteratu nintzen ibidez. Lazaren haszenizi den emakume bat laurogeita ha sei urterekkin, urte dauz, dauzka, eta ondo dago buruz eta eta perak eh, txidianan bizi zen tzaale ondoan. Orduan, suposatzen dugu hortik ere informazio pizkabat atera handugun, hau guztia da oso aztiro. E, lortu behar duzu kontaktua, gero hortik ara, es, eta, klare, patzuetan, bai, eta, es, es, patzuek, es, Eta, bai, patzuetan ez dakizu. Aribez, no, beste bat um, esakutu genuen, Berak eduki bestea beratzik urte zeuzkan ber eiseko presa hartu zutenean eta berak ere kontatzen du nula... torturatu to zuten eiseko ez ber bizitza osoan zehar... bat geratzen ziren markak hanketan eta eta eskuetan eta berarekin hitz egin genuen bakarrik audio bat grabatzen eta bedre, bedre. <laughs> Uh, alaba egontzen onduan. Baina gaur egun, ja, zutak izu ez, noregur usteo, Victoria, uh, gaur egun, ja, perarekin ezin da itzegin, ja, yeah, budua mm. galduta doka, ordoen, mm. galdatzen da, takit, igunan jo edo, edo askadago. Baina, bai jaraitu nahi dugu, hori, momentuz, ideia da, behintzak testigantzak batzen, eta, albada, videozka uh, bat ere bai. Eta kero hortik zeregin pasagian um, idea bat da bueno, dokumental handiago bat kero beste idea da um, liburuzkatziki bat egin, eta or, beste idea bat da um, agian pertsona edo familia baten um, dokumentala egin. Ezke bat dago kasu bat Itzikin genuen emakume batekin ehm um, bere ama atzilotu zuten eta bere ama egon zen urruen ehm um, uruen bueno bost urte edo eta ezagutu zuen uh, urruen egon zenean pues bere uh, il ehm um, um, um, um, desagertu zen durante ez estaket kontu tiempo eraman zuten suten pasurto eta hor egon zen ia bi urte ordun pentsatzen dugu hor erabiltzen zuten pera lan egiteko eta ospitalean esakutu zuen pere ondorengo zenara Eta pera egon zen uh, zaurituta artzanda defendatzeko eta bi hauek pues quiero Uh, azkatazuna, uh, ba, recuperatu eta quiero, pues es conducien da alabarekin itxegin genuen. Eta alabak oso gutxi zekien, baina gure itzaldi batean entzun zuen hori, informazioa, hidologtu suni, info, informazio argiboko informazio guztia expediente eta dena. eta peraren alaba, bueno, ordun, egon zen um, Iliobak, azizien historia idazten, baina ilobaren ikuspuntutik, eta, eta euskeraz, kainera oso oso polita da, behar montatzen du nola, bai, ba, nola ezagutu zuten, eta ez, um, eta hori buruz ere, pos, hau polita izango litzateke, hortik, ez dokumentaltzik gibatekitea. Bai, mire ustez, Garantzitsua da ere um, biografiak konkretuak errekuperatzea. Ez bakkarik esan, boz. Oroen egon ziren hainbet emakume eta atratatu zen hau, eta ez da gizit, urbilagoa ematen digu, es, hori um, biografiak eta gainera, kasuenetan oso intereskarria eta oso garantzitsua da eh, ilio baaren, ja, pelaunaldia zartzea, es, hori, gernikania, ziziren, horrekin baina, guglenengo, ik um, itzaldietan lejon lejon buruz edo bomba dake dei buruz itzegiten pues egon zen la media de 60 bareba da osoien legitzi es normalian dago sartuta dan nik uste dut biografia bidez edo horrelako antes eh, antes urbildu da bai Eske ki ez dira pakarik, zenbakiak edo, ez gaur egun hemen ez dago gudarik, baina Sirian bai, edo, eta ez da horre ere, daude emakume gazte ba, bizitzako planek egiten edo, ez, edo lan potentia egiten eta papatean, ja, aldatzen da gobernua eta desagertzen zara. Hora pizta, giri... Nire gustatzen zait, nire ez nahi izi teoria lari. istiorialari. Baina gustatzen zait, bio bat lanau eta patezere uh, biografiak eta pertsonak ez dekuperatzeko eta jakiteko. Zer pensatu zuten, zer nahi zuten, zein ideak edukizuten urrengo egunerako. Bure um, bizitak idatua. Hemen esan dutzun egiten dugu antolatutako uh, taldeekin, normalean ez? Ekarri ditu ba, uh, foietu batzuk, nahi bat zue, edaman. Normalian entolatzen dugu emakume taldeekin, errendioko emakume elkartea egon zen, um, urribarikoak aletu, uh, urrengoa izango da zarean, um, San Francisco ko, ez, tabernaren guruko elkartea egin nahi eta orela batzen batiera dira, ama bat, edo, ba, egin aldugu. Eta, bueno, gau, horreintxe egingo dugu, zati bat, ez? Bale? Mm -hmm. Ma, Eman eh, dizkigu, eh, minutu batxu komorera jabea, eta... Habe <risa> <No> da, <risa> ba, gara gara,